Tenía que ser en días nublados, en camiseta de tirantes por debajo en el desagüe nos topamos. Y es que por poco la libramos caminando en el subterráneo Pelotón de la marina, varios boludos en el cielo de mochilas desde lejos tibizar como dejaba arrastra el chapo ya sabían que iba acompañado cuando quisieron abrir fuego Certos 6 personas detenidos y tirados en el suelo. No se pudieron ir tranquilos. También cayó uno del gobierno. Javier me acompañaba varios fusiles, también hombres equipados, pero nos acorralaron. A las horas en la noticia que recapturaron al Chapo. mirada perdida y como siempre muy serio y respetuoso contestó en qué servía que me pusiera tenso ahorita si ya me tienen aquí arriba reconociendo mi trabajo en la entrevista aclaré cosas que de mí la gente nunca había escuchado malo con los agresores, o que me quieren dar pa'bajo. Pa con la guerra nunca se juega, llevan tres veces y parece que les gusta cuando el chapito se pela, dicen que me andaban buscando hasta debajo de las piedras la familia mis hijos quedan siempre siguen con el orden que yo les mando de arriba nombrado 701 hacia aparecen la revista